Esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento del Audio eh, un interesante proyecto proyecto, vamos, que va a ser ya realidad dentro de poco y es un bus que, que el consistorio pone para eh, desplazarse a las piscinas un novedoso servicio que va a permitir además si todo va bien y lo aceptamos pues utilizar menos el coche, que también está bien eh, ahorrar un poco y sobre todo polucionar menos Fonso Larrazabal, ¿qué tal? Hola, buenas. Hola, Egunon, egunon concejal buenas, de bye. cultura, deportes, eh, festejos y medio ambiente. ¿eh? Eso es, bueno, eso es. precisamente de medio ambiente hablamos y para eso pues me imagino que estas ideas como esta de la del autobús a las piscinas, que en principio, ¿cómo va a funcionar? Sí, bueno, en principio yo quería aclarar que nos hace falta la paciencia, la comprensión y la ayuda de, de los usuarios, porque esto de momento se, es un proyecto piloto. ...es una especie de estudio a ver qué tal sale, qué tal funciona... ...para luego posteriormente alargarlo, pues no sé si para año que viene... ...de vista a todo el verano o lo que se diga... ...de momento ahora eh, lo que se va a va a ser los fines de semana por las tardes... Uh -huh. ...¿por qué? Pues porque básicamente es cuando más afluencia de público hay... ...y también otra cosa muy importante es aparte de, como tú has dicho... ...para intentar evitar que todo el mundo vaya con su coche a las piscinas... ...que por supuesto están lejos y si encima no hay aparcamientos... Pues de esta forma, como nosotros creemos, creemos que se podría solucionar un poco ese problema. Y además también, sobre todo, acercar a la gente de los barrios lejanos, por ejemplo, Areta, Gardea, Laterro, en menor medida, pero también pues, debido al número de habitantes, pues también puede ser interesante. Pues sobre todo, para esas personas, eh, acercarse un poco a las piscinas. También nuestra idea sería ayudar un poco más a las personas con más dificultad a la hora de, de desplazarse, pues por ejemplo, gente mayor o gente con niños o... ...o ese tipo de, de gente... ...lo que sí se va a hacer, eh, quería aclararlo así rápidamente... ...se va a poner dos autobuses... ...uno clase de lanzadera que va a estar continuamente subiendo y bajando... ...que saldría del instituto... ...además hemos estado bien pensado... ...porque sale del lado de la sombra... ...luego iría eh, hasta la rotunda de Eroski... ...que cogería más gente... ...y luego pararía pues enfrente del, eh, de la antigua residencia ancianas ...a la altura de Gastaco así... ...y luego ya iría a la piscina y estaría todo sin parar... ...y luego el otro autobús saldría desde Areta... ...pasaría por la Terro y eh, luego por el hacia Gardea... ...perdón, perdón, luego por el centro a las piscinas... ...y ese mismo autobús, la siguiente vuelta... ...pasaría por la Terro y Gardea... Eh, ...en principio el autobús eh, de lanzadera del centro es gratuito... ...pero el de los barrios eh, se va a cobrar un euro e irá de vuelta... ...¿por qué? No es con ánimo recaudatorio... ...porque básicamente tampoco crees que, que va a ser mucho dinero que se recaude... ...sino ¿por qué? Porque a esa gente lo que se le quiere es asegurar... ...el viaje de vuelta... Entonces, eh, parece un poco complicado, pero le hemos estado dando muchas vueltas a, a la cabeza, sobre todo gracias al técnico, y lo que queremos es, por ejemplo, el ticket en cada billete que se va a vender, pone la hora de salida desde Areta, por ejemplo, y la hora de salida de la piscina para ir a Areta. Por ejemplo, si coges el autobús de Areta a las tres y media, te va a obligar a volver a las siete y media, y si coges el autobús de Areta ...a las cuatro y media te va a, a, te va a obligar a volver a las ocho y media. ¿Por qué? Porque suponemos que, por ejemplo, un día que haga mucho calor... ...pues la mayor gente va a intentar hasta las ocho y media. ¿Qué pasaría? Pues que los dos tuvimos autobuses van a quedar vacíos... ...y el último estaría, o sea, saturado no... ...sería imposible que quede todo el mundo. Entonces, igual, imagínate, o el caso más extremo... ...una persona mayor con dos nietos que haya subido a la piscina... ...se podría quedar ahí, después de una cola muy larga... ...quedarse allí eh, abandonada en las piscinas. Entonces, para evitar eso los billetes los tickets van a estar cerrados o esa es una de las la razones sea, con lo cual pedimos pues comprensión apoyo y todas las dudas que tengan o todas las quejas o lo que sea pues estaría bien que no nos las informen para poder mejorar el servicio uh -huh. Bueno, nos parece muy interesante y bueno como tú bien dices pues ahora la colaboración de todos y todas y, y bueno pues ahí vamos a ver si realmente pues eh, va puede ser un, un, una idea que puede continuar en el tiempo no Esa es, la, es nuestra, nuestra mayor ilusión, vamos. Luego también querría comentar que bueno, se van a vender los tickets, eh, por ejemplo, en Areta, en la Casa de Cultura, en Gardea, en el Centro Social, y en La Terra, en la librería Arantxa. Eh, más que en la librería Arantxa, porque se va, va a ser la parada justo al lado. Y se van a empezar a vender las entradas a partir del jueves, o sea, de hoy. Digo a partir de jueves, porque la semana que viene también será a partir de jueves. Y se van a dejar de vender a la una de medida del sábado. Y a la una de mediodía domingo. ¿Por qué? Porque el, va a ir una persona en el autobús de los barrios para intentar ayudar a la gente, explicar las dudas que tengan y pues colaborar un poquito con las personas. Y eh, a la una va a va a pasar por los sitios de venta para recoger los tickets que quedan, porque, claro, los viajes, eh, el número de usuarios está limitado por el aforo de autobús. Entonces, para evitar que haya más gente de la, de la que entra en autobús. Entonces, cogerá esos tickets y luego él podrá vendernos en el autobús que queden... ...los que queden sueltos... ...entonces para la gente... ...si se quiere asegurar el viaje... ...lo mejor sería que vaya a los centros de venta... ...porque uh -huh. igual va a autobús... ...y luego no, no tiene... ...no tiene ticket... Uh -huh. ...bueno pues me parece... ...que ha quedado todo muy muy claro... ...y bueno se tendrán que ir acostumbrando... ...los usuarios y usuarias de las piscinas... ...aquellas que deseen ir andando... ...pues bueno pues lo tienen lo tienen claro ¿no?... ...pero los que utilizaban el transporte... ...individual, el coche... ...pues pues lo tienen nada más fácil... Y, ...y además sin, sí, sí. sin problema de vuelta... ¿eh? ...eso eso es una de las más aspiraciones, vamos... ...a ver si funciona bien... ...y agradecer de antemano pues la, la colaboración de los, de los vecinos... ...otra cosa también, perdona... ...también tenemos que pedir colaboración a los vecinos... ...porque, por ejemplo, las piscinas... ...a la hora de dar la vuelta al autobús... ...la da falta el cruce que va hacia el Araño... ...que es suele aparcar coches... ...entonces, la primera parte de cruce... ...ya hemos pintado unas eh, líneas amarillas disuasorias... ...y estar allí municipal, esperamos que la gente colabore con nosotros... ...y no parque justo en el cruce... ...porque entonces el autobús tendría imposible dar la vuelta... Claro. Uh -huh. ...eso es, pues bueno. muchas gracias a todos... ...pues eso, y que, que funcione el servicio... ...que que comenzará ya este este fin de semana... ...eso es, este fin de semana, empieza el sábado, sí, sí... Uh -huh. ...sábado ah. la tarde, sí... ...bueno, pues ya saben, fin de semana, autobús eh, a las piscinas... ...desde el centro, uno desde el centro... ...y otro recorrerá los barrios, Areta, La Tiorro, Gardea... Así que, infórmense, bueno, de las, las paradas, serán las paradas habituales de los donde paran los autobuses. En, en los... Sí, por pues ejemplo, en Gardea, eso es, en Gardea está enfrente de la Curruja, que hay una marquesina, el aterro va a ser justo al lado de la librería de Aranchar. En Areta, el puente, me han comentado. Sí, sí, sí no, no, hay, no hay duda. Vamos, además esto <risa> tampoco es tan grande como para perderse, ¿no? Que, bueno, ya se ve. Ingrid a las piscinas. Los sábados y domingos por la tarde. ¿Mm? Eso es, en principio va a ser en julio. Si vemos que funciona bien, eh, casi seguro lo ampliaremos a agosto. estupendo muy bien. Es. Vale, pues Fons, pues Fonso Garrazabal, concejal Venga, vamos, del sí, Ayuntamiento bien. del Audio, Escarricasco. Vale, ánimo, Abur. por favor.